Ok, ya estamos listos. No imitamos, solo creamos. Llega más allá de lo imaginable. Comparación alguna. Creatividad única con la Elite s o u n d j a r